La secció en directe contra informativa. Dades perdudes. Tertúlies, debats entrevistes per l'anarquia. Dades perdudes. Al final la munteria. Y muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este sub balas Perdudas. Hoy, ¿qué es? 11. Eso, 11, lunes 11 de marzo. Y como siempre, y como ya es costumbre, durante los últimos 15 días, desde hace ya no sé cuánto, estamos con Balas Perdudas hoy lunes, aquí ahí, desde Herman Reza. Muy contentos nuevamente de estar con ustedes y pues nada, una vez ya hecha... Feia He la presentació, pues, saludar a los contertulianos de siempre. Senyor Blau, molt bona nit. Molt bona nit. Molt bé, molt contento acabar estar amb el senyor Blau. Senyor Topos. Hola. Molt bona nit també el senyor Atopos. Un placer enorme tenir-lo aquí, contar con el senyor Negra, com sempre. Hola, bona nit a tothom. Molt sal saludos des d'aquí. Recordar-los que avui comencem amb nou horari des de les 8 del vespre com i cada dilluns estarem aquí cada 15 dies. Y como les recordó ahora mismo el señor negra eso eh, a partir de el programa pasado, que fue algo así como que salimos entre las 8 y las 10 o algo así, pero ya a partir de ahora, este será nuestro horario habitual, los lunes a las 8 de la noche en directo. Y en la noche de hoy tenemos un tema, como siempre aquí en Balas Perdudas, de candente y vibrante actualidad, un tema interesantísimo, que no es para nada una chapa. Bueno, esta vez intentaremos que no lo sea y que no sea Chapas Perdudas. Hoy vamos a hablar de anécdotas, historias. ¿Verdad? Como historias así, cuentos, anécdotas de diferentes organizaciones, movimientos, colectivos, individuos, individualidades, personas... En fin, historias, anécdotas, que se caracterizan por, no sé... O oh, por ser un poquito ingeniosas, tener, tener algún punto casi gracioso, tener, no sé, alguna cosa que las faci amenas, ¿no? Y también para... Donar idees d'experiències de, de, de lluita així d'una forma més divertida de l'habitual, pues, llançar idees a l'aire que, que puguin servir a, a la gent que vulgui pues, per entretenir-se un rato, per aprendre i a veure si sorgeixen idees perquè crec que un dels problemes que tenen les lluites actualment és que els hi falta originalitat. Y pues bueno, hablando de originalidad y teniendo muy en cuenta también y ya entrando en materia y teniendo muy en cuenta lo que ha sido la realidad o los sucesos que han pasado últimamente en este planeta pues si quieren empezamos con una gran historia de una gente que se decía anarcochavista por eso decía que para tener en cuenta la actualidad como siempre aquí en Balas Perdidas ahora que el comandante bolivariano de la quinta república venezolana eh, ha muerto Pues aquí empezamos con una historia de lo que sucedió en Venezuela hace ya unos cuantos años y que obviamente involucra al señor Hugo Chávez Frías. Sí, bueno, a la banda del debate que se ha establecido eh, hoy en día, ¿no? sobre todo eh, alrededor de la Chamaorca, ya ya era cuando cuando encara estaba en vida, ¿no? Pero ahora sí que asembra que ya como un posicionamiento súper a favor de de que Toma, que asembra que va a ser el líder y libertador nuevo de de Latinoamérica. I llavors hi ha tota la gent que el veuen com el, el gran dictador i el, el caudillista i tot el rollo aquest, no? I una miqueta, bueno, per defugir d'una visió d'aquestes i donar una visió pròpia, no? Dic que a Venezuela hi va haver una fractura interna dintre de les lluites anarquistes entre els que van optar per, per apujar el, el, el president Hugo Chávez en el procés bolivarià com es coneix, no? i aquells altres que, en canvi, van seguir una postura totalment irreconcibible amb ell i, i seguint denunciant totes les aberracions que, que ha fet també aquest home com tots els, els presidents de tots els països del món, no? I, bueno, aquesta experiència és una batalleta que, que, que, que van explicar alguns companys anarquistes que, que, que estaven en contra del Xàvez, no? però que parla precisament dels, dels anarcoxavistes. I és una història molt curiosa que feia referència el 12 d'octubre, el dia de la, no només el dia de la Hispanitat, sinó a Llatinoamèrica, és més conegut com el dia de la resistència indígena. No? Pues aquests simpàtics anarcoxavistes, amb tota la bona intenció del món, van optar per, per agafar una, una estàtua que hi havia d'en Cristóbal Colón Y durante la movilización, esta pues, desmontarla. Y al desmontarla y destruirla, bueno, van a decir, ¿qué haremos? Pues le entregaremos esta figura al nuestro comandante Hugo Chávez frías para demostrarle toda la, no, la, no, la buena intención. Un homenaje, ¿verdad? Como... Algo així, algo así. Vindria a ser una cosa així, no?, com buscant el seu reconeixement. Què va, uh, va ser el que va fer el, el nostre comandant fantàstic? Pues, uh, en lloc de donar les gràcies per aquesta acció, el nostre entendre totalment valiosa, no? uh, va, va judicialitzar aquests anar anarcochevistes i, i posteriorment va demanar perdó a, ni més ni menys que a la maixada espanyola per l'ofensa que, que havia provocat aquest, aquest esdeveniment. Solo a manera de recorderis, de recordatorio. Estamos hablando del mismo Chávez que no sé si fue antes o después de esta situación, se dejó callar la boca por su majestad. Exactamente, el mateix, mateix estaríamos hablando. Pero bueno, uh, yo pienso que hoy no, no hemos vingut a criticar solo algo Chávez. No, no, no, yo lo hacía para refrescar un poco la memoria también hablando de este tema y va, vale, perfecto. No sé para un melausagi, ya ha deo mil batallitas y todo eso, podríamos seguir por ejemplo con unas experiencias tan divertidas como est han estado históricamente las fugas de prasons. Hombre, y tan que sí. Mm. Por ejemplo, podemos acordarnos de la fuga de Punta Carretas, que es uno de los penales más grandes que hay en Montevideo, Uruguay, y al hablar de Punta Carretas, pues obviamente vamos a hacer referencia a dos momentos históricos diferentes en Punta Carretas. Pero no decimos puntacarretas porque sí el nombre de este penal, sino porque allí se produjo la fuga más grande de presos, con, o la fuga con el mayor número de presos del que se tenga noticia, o que yo creo que haya pasado hasta ahora, y pues fue la fuga que sucedió, uy, ya no me acuerdo, hace ya varios años cuando los tupamaros estaban en furor. Estamos hablando más o menos de 1970, 1971, por estar fechas, justo antes de su caída final. Exactamente. Y pues básicamente la historia de esta fuga tiene que ver con un gran túnel que hicieron la gente de los Tupamaros en colaboración con otro tipo de presos que estaban dentro de este penal. Y lo interesante de esta fuga es que dejaron prácticamente hueco esta cárcel, la dejaron hueca por dentro, dejaron creo que solo las paredes, porque hicieron un túnel... Eh, para salir desde adentro hacia afuera de la prisión estuvieron almacenando, no sé, como en tres celdas toda la tierra que les salió pero el detalle guay y molón de esta situación está en el detalle de que iban quitando ladrillos para intercomunicar todas las celdas entre sí y al final de toda la situación estaba casi todo el penal intercomunicado entre celdas y se fugaron la medio bobadita de 260 y pico de personas de este de este penal en esa situación, en ese momento en esta fuga del 70-71, que obviamente ahí es cuando entramos a hablar de la otra fuga cuando hablamos de Punta Carretas, que fue la de los anarquistas expropiadores de la década de los años 20 en Uruguay, que estaban bastante moviéndose entre Montevideo y Buenos Aires, Argentina, y que en algún momento había varios anarquistas expropiadores que se encontraban presos dentro de este penal, de cada de los 20, en Punta Carretas en Montevideo, Y algunos de los compañeros, también expropiadores, entre ellos Gino Gatti, anarquista ita italiano que vivía en ese momento ahí en Uruguay, eh, con dinero de las expropiaciones hechas en los bancos, montaron una fachada, montaron en frente de la prisión un negocio para vender carbón. Y pues obviamente desde ahí sacaban toda la, la tierra, porque ellos hicieron un túnel al revés, de adentro hacia afuera, Y toda la tierra la iban sacando a través de la fachada que figuraba este negocio de carbón. Obviamente al final lograron, lograron su cometido y fue sacar a los compañeros que se encontraban dentro de Punta Carretas, entre ellos eh, Miguel Rosiña, por ejemplo, que estaba en ese momento en Punta Carretas. Y lo interesante o lo bonito de este tema es que muchos años después, en la historia que hablamos de los tupamaros que salieron de Punta Carretas en el 70, en los 70, cuando estaban haciendo el túnel de salida, se encontraron con el túnel que todavía existía, que habían hecho como 50 años atrás los anarquistas. Y de paso utilizaron parte de este túnel para seguir ellos hacia la libertad. Entonces, tiene su puntillo entre romanticón, tiene su puntillo también con detalles, así como la, la toda toda la las personas que se salieron de este penal y pues bueno Sí, de hecho, bueno uh, como han adicto también así romántica de decir que precisamente los topámaros cuando van trobar encontrar este túnel en los años 70, ¿no? Van posar una inscripción que vendría a ser el tipus aquí se creen dos ideas distintas dos visions diferentes del mundo distintas pero con una única salida que es la libertad Exactamente, y bueno tiene su punto romántico, tiene su punto bonito pero también su punto cañero, decimos acá Eh, bueno Una altra fuga una mica, Igual se'n podria acudir aquella, Aquesta va tenir el 1996 uh, La bando a terme Membres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez En aquest cas a Xile uh, Y se duró a termo ni más ni menos que helicóptero. ¿Cómo se duró a termo esta fuga? Pues me encanta que me hagan esa pregunta, como dicen en los programas de entrevistas, porque fue una fuga con un helicóptero que incluyó además unos pedazos de fibra de vidrio que iban a funcionar como caja dentro de la que iban a volarse o a escaparse las tres o cuatro personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que se iban a escapar de, de esta prisión. Básicamente lo que hicieron que fue... Lo que hicieron fue alquilar un helicóptero, porque tenían un compañero, amigo, conocido, o las tres cosas al mismo tiempo, que sabía pilotear helicópteros. Entonces fueron a estos sitios que uno encuentra siempre a la vuelta de la esquina donde podía alquilar helicópteros. Alquilaron un helicóptero y, bueno, armaron su cajita de escape que estaba hecha con láminas de fibra de vidrio amarrada al helicóptero i segons com tinc l'entès no? el, el dia que teníem previst dur a terme la fuga amb totes les gestions pre, prèvies per, de comunicació dins fora de la presó i tot el rotllo aquest no? i finalment el que vam fer va ser acostumar a aquest pilot d'avions uh, turístics uh, i privats no? uh, la seva presència van fer diversos vols uh, de, així, reconeixement. de reconeixement de forma que feia que, bueno, com, com perquè poguessin passar desapercebuts i s'acostumessin a la seva presència i, finalment, un dia el van se acabar segrestant. I, inclusive, creo que la senya o el símbol o la senyal que utilizaron para que ja se supiera que podien aproximar definitivamente el helicóptero fue un balde de plástico o una ponchera de plástico color amarillo muy bonita Y una vez que lograron evadir el, las balas de todos estos carceleros que estaban en las torres de la prisión, ¿qué acabaron de hacer ya montados en la caja de fibra de vidrio de, de este helicóptero? Pues básicamente llevaron el helicóptero a algún descampado cerca de Santiago, se montaron cuatro coches distintos y ya, chao mi tío, hasta luego, hasta una nueva oportunidad. Esta fue una de las fugas más espectaculares cinematográficas y cañeras que se han presentado en Chile y la protagonizaron gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí, bueno, también en la moda de Punt afirma que no esta la única fuga malicópters, ahora fanz Ángel va a ver una fuga en aquel caso a Francia y otra en En Hungría, en Grecia, concretamente en Agud Uh, uns companys que han estat reconeguts només bueno, que han tingut una simpatia molt generalitzada entre la població grega, perquè han estat anarquistes expropiadors que han dut a terme diversos atracaments i que part dels seus botins els, els han destinat tant a les lluites socials com a diversos projectes no? i que en dues ocasions bueno, van ser detinguts una vegada per aquestes accions i es van afogar amb un helicòpter, van tornar a ser detinguts i uns anys després es van tornar a afogar amb helicòpter Bueno, eh, hasta acá creo que vamos como vamos, vamos bien, ¿verdad? ¿Les parece si antes de seguir con más anécdotas y con más historias ponemos alguna cancioncilla por ahí? Ok Perfecto Vale, pues bueno, eh, los dejamos ahora con Atrévete, pero no la que están pensando de esta gente de Calle 13, sino la versión de Subverso Unos chilenos, y bueno, ya que estábamos hablando hace un poquitico de Chile y de un escape de una prisión en Chile, pues esto es Subverso con Atrévete. Ya nos vemos de aquí a poco, nos escuchamos y nos hablamos de aquí a poco con más balas perdudas, hoy anécdotas e historias de organizaciones, individuos, colectivos y demás. Ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sacale chispa a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el Obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor en la conciencia pa que luche, y te saca lo de pueblo mapuche, focacay, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemún, montún, libertad pa bailar purrún, sin que nadie hable weas como el cura y tu viniste sublevado como carnaval, organizado como deudorabilidad, Indignado como pescador artesanal, tú sabes que lo rico no se puede confiar Atrévete, detete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente Deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte Préndete, sacale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre Sacúdete en temor y defiende a tu gente obrera bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía dentro. Apaga la led y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los rikis, no importa si eres rapero, reggaetología. No de regione o de Santiago City Conmigo no te pongas chiqui Esto no es pa' huecos como Nacho y Didi Esto no es fácil como un juego de play okay. ¿Qué importa si salió la bachillet? No si murió Pinochet, aquí hay que luchar sin parar como el Che y Siempre está dispuesto a ir contra la ley, aquí las compañeras son fieras Inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela Mojan la polera con sudor en la acera, pa' cosechar la tierra donde el pueblo se libera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 clase obrera bien consciente atrévete tete ponte rebelde despiértate que el sistema te miente deja de temerte que nadie va a detenerte levántate ponte fuerte prendete sacale chispa a tu mente prendete en fuego como septiembre sacudete el temor y defiende a tu gente que tú eres clase obrera bien consciente Y volvemos con más balas perdudas. Eso fue Atreve TTTTT de Subverso. Y antes pedirles un poquitico de excusas, no muchas, porque tuvimos algunos problemas técnicos. Esta vez no fue culpa del técnico, pero sí, sí, algunos problemas técnicos. Pero ustedes ya saben cómo son balas perdudas y radio radiobala en general. Menos técnica y mucha más pasión muchas más historias molonas y cañeras, y pues eso, hablando de historias molonas y cañeras, de eso es que estamos hablando esta noche, ya hemos hablado un poquito de Chile, hemos hablado de una cárcel famosa de Montevideo, de una fuga, de dos fugas de esta cárcel, y pues bueno, ahora continuamos hablando de historias molonas, cañeras, chistosas, que han dejado aprendizajes, y no sé, creo que el señor Atopos tenía una historia. Sí, sí. Eh, hay una historia del año 1993 uh, así conectando un poco con la historia de las prisiones porque claro se puede hacer fugar la gente pero también se puede hacer que que no haya prisiones o sea destrozarlas antes de que se construyan entonces el 27 de marzo de 1993 algunos miembros de la RAF en Alemania eh, reducen a unos funcionarios y colocan explosivos en la nueva prisión de Wetterstadt en Alemania esta, esta prisión es prevista para encerrar a migrantes sin papeles y, y a la espera de deportación y también a, a los prisioneros imputados por terrorismo. Eh, con la explosión con la explosión eh, la, la prisión es dañada seriamente, deja unos destrozos materiales por más de 60 millones de euros, pero uh, ni siquiera un herido. O sea, una acción bastante contundente. Eh, hablando de los migrantes, pues otra cosa así que, que viene a la cabeza es uh, la la, ¿cómo se dice? la práctica de comunicar con gente dentro los migrantes dentro de, la, de, la, de los tíos dentro de las cárceles uh, como también uh, por ejemplo en algún otro sitio con uh, gente dentro de los, los los psiquiátricos pues uh, poner mensajes o números de teléfono encima de bolas de tenis y con una rajeta echarlos dentro de la prisión. Eso es para que sepan o para que se den cuenta de que los deportes no son solo circo para la gente y anestesia para toda la gente, sino que también se puede utilizar algo de los deportes para nuestro lado. Sí, bueno, ahora que has hablado precisamente del tema de los deportes, se me ha ocurrido una anécdota bastante curiosa, ¿no? que estamos hablando en los años 20, los años del pistolerismo, los años de plomo aquí en Barcelona, ¿no? Que hay una historia bien curiosa, que había un equipo de de fútbol en Barcelona que se llamaba Júpiter. ¡Ay, yo pensaba que era el Barça! Ah, no, ¿verdad? Que el Barça es de una gente rica también. <risa> pues no, se llamaba Júpiter, el equipo de fútbol. Y bueno, y creamos que no había mucha relación con el anarcosindicalismo. Ah, también eso se entiende porque en estos años una de las pocas actividades que estaban realmente legalizadas era era precisamente el deporte y por tanto era una cuarta perfecto por toda aquella gente politizada era ir, ir a los estadios o a ir a campos de fútbol a jugar allá para aprovechar y hacer relaciones clandestinas pues la historia que os quería contar uh, es precisamente que los balones de este equipo de fútbol en los traslados que hacían a otras direcciones los usaban para que eran balones sorpresa, les echaban les echaban les sacaban la cámara de aire y dentro de los balones de fútbol pues metían las pistolas dentro para poder para durante los traslados de de los equipos, para poderlas mover de un sitio a otro. Y me encanta ahora que toca el tema del fútbol el señor Negra, porque justo ahora me viene a la cabeza un par de equipos argentinos de fútbol, el uno es el New Soul Boys y el otro el Chacarita Juniors, y no es casualidad que los uniformes de estos dos equipos de fútbol sean de color rojo y negro en sus camisetas y pantalonetas sino que tampoco es casualidad porque estos colores obviamente obedecen a que estos dos equipos de fútbol fueron fundados por obreros anarquistas o anarcosindicalistas al finales de la década del siglo 19 1890 y tanto y de hecho el Chacarita Juniors fue fundado al lado del cementerio de la Chacarita que es como se llama uno de los barrios en el Gran Buenos Aires por obreros anarcosindicalistas no sé bien si de la fora que ya existía para ese momento o qué y obviamente fue fundado en un ateneo libertario Entonces, esto también, valga la redundancia, un saludo para la oveja que bala, las ovejas que balan, que también me acordé ahora justo del último programa de fútbol que hicieron. Bueno, ahora que seguimos con el tema del deporte, eso me parece Guay, bien, ¿no? Sí, por porque, está bien. Porque yo, me parece recordar de mi viajecito por Colombia, ¿no? Que hubo precisamente un grupo armado que usó la cortada de algún partido de fútbol para tomarse una embajada, ¿no? Sí, se podría decir que usaron hasta la gimnasia revolucionaria. Se trata de el M19, que fue una guerrilla urbana bastante espectacular en muchas de sus acciones, que luego se volvió también una guerrilla de campo, una guerrilla rural. Y en alguna ocasión se tomaron la embajada de la República Dominicana en Colombia, pero, o oh detalle, se la tomaron con todo y sorpresa adentro. Esperaron justo a que llegara el embajador de Estados Unidos. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con el fútbol y un partido de fútbol? ¿Sí o no que se lo preguntan? Sí, un poco. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Pues resulta que, como montaron el operativo, fue que dos personas del comando que se iban a tomar la embajada se disfrazaron de embajador embajadores de diplomáticos de muy alta alcurnia, como son los diplomáticos, y esperaron a que llegara al coche donde venía el embajador gringo. Pero mientras ellos venían detrás del embajador, justo enfrente de la embajada había un parque, y en este parque estaban como 15 guerrilleros y guerrilleras, todos con sudaderas de jugadores de fútbol de un colegio, ensayando a jugar fútbol, y adentro de sus mochilas, pues no tenían libros, no tenían ropa, no tenían cuadernos, lo que tenían era armas y parque. Y una vez que llegó el embajador gringo, se armó la gorda, literalmente, como se armó hace poco en Barcelona con las jornadas feministas. Y una vez que estaban ahí, no repartieron balones, y los tiros que hicieron no fueron a gol, fueron tiros contra los seguratas, el ejército y la policía y después de casi tres meses de toma, es una de las pocas tomas guerrilleras a una embajada que han salido victoriosas, por llamarlo de alguna forma, porque al final del cuento resultaron yéndose para Cuba, les garantizaron más de las demandas que habían pedido, estuvieron un buen rato vacacionando después en Cuba y solo hubo una baja por parte del comando guerrillero, un guerrillero que también estaba disfrazado de futbolista gimnasta en ese momento. Y bueno, eso fue en Colombia hace ya como 40 años. Pues aquí ahora hablaremos un poco de un intento de atentado que se, bueno, se preparó, creo que fue en Francia, por los exiliados republicanos, más que nada sobre todo en, en Toulouse, donde estaba la, la CNT en el exilio, que sería preparar un atentado contra nuestro queridísimo general Francisco Franco porque oh. A ver qué pasaba. Este hombre, aparte de ser un dictador, era un gran cazador y pescador, como todos sabéis, ¿no? Cazaba, pescaba las truchas más grandes y, bueno, y cazaba las aves rapaces más increíbles. Y los elefantes más Exacto. grandes también. Vale, eh, vale, no, creo vale. que los cazaba. No, no, ese es era... Su sucesor, ¿no? Sí, Juanca. Sí. Ah, era una cosa de familia o de realeza. Y luego, pues, ¿qué? Vieron que este hombre iba a veranear bastante, creo que en, en Donosti, allí tenía pues en tenía también un barquito, bueno, lo típico de cualquier dictador, un barquito, alguna casita, ¿no? Para, claro, tenía reumatismo o algo, y claro, allí, pues, en la playa se cura todo. Se relajaba. Exactamente. De las presiones propias de ser un dictador. Hombre, claro, pobrecillo. Pues bueno, esta gente vieron que se podría hacer un atentado aéreo sobre, creo que era sobre Donosti, porque este hombre estaba en su barco, ¿no? Y intentaron planearlo, incluso um, fueron a coger un avión desde Francia, intentaron pasar la frontera, pero pasó un imprevisto. Cuando pensaban que podían llegar a cabo esto, aparecían dos cazas y tuvieron que volver para Francia. Porque aunque lo, no lo crean, en esa época tenía casas la Fuerza Aérea Española. Sí, sí. Y así Pero se quedó. Es... El intento de atentado frustrado, si no, pues mira, no hubiera durado tanto y a lo mejor no sería una monarquía. Sí. <risa> Bueno, ara que, que ara que has parlat d'un de, de, cas bueno, del franquisme i tot això, no? a mi em ve al Me... cap una experiència bastant divertida al respecte, no? Me suena algo del Mil, creo, ¿verdad? Sí, exacte, té molt a veure amb el Mil, no? El Mil era un grup d'agitació armada que, bueno, sobretot es va dedicar a, dur a terme termes expropiacions i a editar llibres amb, eh, bueno, anticapitalistes i tot això, i en contra de, del regent franquista, no? I durant els seus atracaments, bueno, una de les anècdotes que explicaven l'altre dia, no? precisament, tenia que veure que una de les coses que més sorprenia quan fèiem els seus atracaments eh, no era precisament el fet de veure tots d'homes armats entrant en un banc i, i, i amenaçant els de les entitats bancàries, sinó el fet de que un cop entraven a dintre, trencaven moltes vegades el quadre del Generalíssim, que era, que era obligatori posar en aquests casos, no? i llavors sí que posaven realment una cara de pànic bastant forta y eso sirve como para demostrar la poca que había hacia esta persona o no entonces cuando la gente veía que, que, que eran capaces de trancar un cuadrado de Franco pues se ponían las manos a sobre y era como, estos pavos sí que están bojos Y de hecho qué bueno que el señor negra toca el tema de las expropiaciones bancarias porque justo ahora me acuerdo algo de un tal movimiento 2 de junio en Alemania Y algo que tiene que ver con expropiaciones, no sé si alguien más me ayuda, es que la memoria me falla por momentos, no me acuerdo bien, pero... Bombones o algo? Sí, unos bombones me suena, creo que algo así. Sí, era un grup del moviment dels de Junts que també va arribar com a la conclusió que ja que no es podia finançar el, el moviment i totes les seves lluites, pues l'opció que había en aquell moment era el d'expropiar els bancs, no? que al cap i a la fi són els que roben més que qualsevol altra persona en aquest món. Ja se sap la dita, el que digo Y bueno, como resultado de esto, creo que la gente en Alemania cuando esto sucedía, pues realmente se lo tomó con bastante buen genio. Fue bastante bien recibida esta idea de repartir bombones. Parece que los bombones eran de por sí bastante cutres, comprados en una tienda de estas de comida al lado de uno de los bancos antes de entrar a hacer una de estas expropiaciones, pero no importa que los bombones fueran cutres, la gente los recibió con bastante agrado y se tomaron de una forma mucho mejor cuando estaban dentro de los bancos este tipo de expropiaciones. Eh, hablando del 2 de junio... Sí, bueno, hablando del de el movimiento 2 de junio, también los, creo que se llaman los rebeldes del hachís, ¿no? Iba un poco... O sea, un movimiento que surgió en los años 60 y más que nada creo que empezaron porque querían fumar y la policía no nos dejaba fumar y bueno, poco a poco también se fueron radicalizando. radicalizando. Una cosa lleva a la otra y eran, o sea, creo que se definían unos hippies polit politizados, no jerárquicos, asamblearios, creo. Um, creo que una de las de lo que son más conocidos fue en el 27 de febrero de 1975 el secuestro de Peter Lorenz. Peter Lorenz era, creo, uh, un miembro de, de la Unión Cristiano-Demócrata, del CDU, que es nuestra queridísima Angela Merkel, no está el, la tigresa europea. Guar, el, guar. Eh, um, ¿Qué pasó? durante una Es la misma que la tigresa del oriente. Casi, casi. Bueno, Son parientes. Igual de peluda, yo creo. O sea. Creo que cantan igual de mal las dos. Sí. Luego qué pasó? Um, creo que eran en están preparando en elecciones, estamos hablando cuando Alemania aún habían dos, ¿no? La seguramente la libre y democrática y la la del este que no sé, la También la era libre y También era libre y democrática, sí, obviamente. Pues justo antes de las elecciones, creo tres semanas antes de que tenía ser Pero eran elecciones creo que de la parte de, de la zona de Berlín, de la parte oeste, claro... A este el movimiento desde junio planeó, que ya llevaba bien planeado, pues un secuestro. ¿Y quién eligieron? Pues a este señor. Y lo llevaron a Carmo a, a cabo, muy bien preparados si y no estuvieron siguiendo, haciendo un seguimiento... Estuvieron fabricar una prisión popular... Bueno, prisión popular era un fulo en un piso y allí lo tuyeron a este señor pues lo después del secuestro estuvo cinco días secuestrado y, de, y creo que después de este secuestro ya uh, el gobierno alemán decidió no dar um, nada a cambio a un secuestro ya que con este secuestro consiguieron que cinco um, liberaron a cinco presos políticos que ellos eligieron Ah, um, malauradamente estos presos políticos los llevaron en avión a Yemen y después pues bueno, tuvieron un poco jodido también. El tema, pero pero <risa> pero el secuestro, que es de lo que estamos hablando, exactamente, fue un golpe muy duro pues eh, o sea, fijaros aquí en un 3 semanas antes de las votaciones que secuestren al máximo dirigente del, del partido pues que está empezando y eso es todo y bueno, si mal no estoy, creo que el señor Peter Lawrence fue elegido alcalde durante el secuestro, si mal no me falla tenemos un margen d'error, no muy amplio aquí en las historias que contamos, pero creo que sí quedo elegido el que és molt curioso però, però també respecte al moviment 2 de juny no, però que deixa entendre el suport que en aquell moment tenien, no, és que just després del, seg del segrest van aconseguir repartir en un període de mitja hora 30.000 octavetes arreu de tota la ciutat Exacte. Una, unes, unes, unes octavetes en els que explicaran els motius del segrest i, i els motius de la seva lluita, no? I és una acció propagandística bastant forta. Bastant forta i bastant potent, perquè em sembla que en, en aquest període de temps no s'havia lograt mai amb una precisió tan... tan o sigui, repartir en tant de octavetes bústia, bústia, estem parlant de que van anar barri per barri ficant, bueno, com aquí els publicistes fiquen a la bústia tot això, pues, explicant què és el que havia succeït. I bueno, valga la aclaració també, el Sr Peter Lorenz després de que salió d'esta de situación, salió hablando maravillas del Movimiento 2 de juny que lo habían tratado muy bien que le habían dado agua, que le habían dado comida Pero bueno, ya que estamos hablando del Movimiento 2 de Junio, otra historia del Movimiento 2 de Junio que aparece en un libro muy interesante llamado El Movimiento 2 de Junio o Los Rebeldes del Hachís, eh, nos hablan, nos cuentan que en alguna ocasión se encontraban ellos un, una célula, un grupo del Movimiento 2 de julio de Junio, perdón, eh, con un coche bastante tuneado, al punto de que el coche estaba tan tuneado que creo que llevaba, no sé si unas cargas explosivas o unas armas adentro, y ya iba justo para otro sitio, y cuando iban a mitad de camino, pues como no que se han encontrado de frente estas personas con un retén de la policía. O del ejército, o de la policía y el ejército, yo no sé. Acuérdense que tenemos un pal muy medio de margen de error. Y pues bueno, resulta que cuando los han parado, les han preguntado, bueno, ¿y ustedes qué pintasen, qué, qué, qué pintan, qué pitos tocan, para dónde van?, Nos dejan ver lo que hay dentro del coche, por favor, qué llevan dentro del coche. Y pues la gente del movimiento 2 de junio que iba dentro del coche optó por la honestidad sincera y absoluta y le dijeron a los policías de turno, señores, este coche va repleto de explosivos y de armas y nos dirigimos a realizar un atentado. Y yo no sé, parece que la honestidad funciona de vez en cuando. Sí, los, los policías y los del reten jo creo que se le tomaran a broma diciendo estos tipos están locos que, que les vamos a hacer caso i total, que van passar tranquil·lament al reten <ríe> i ja per acabar bueno, ara que, que has dit això no? també ha parlat d'un cas dels Estats Units un dels vuit màrtirs de Chicago no sé si us en recordeu però d'això proveiem bona part de la celebració del primer de maig no que bueno que durant el seu judici se li va preguntar sobre la seva participació en els actes vandàlics durant la manifestació pels quals se'ls acusava i ella eh, el, també va optar per en aquest cas ser sincer i la seva defensa no el judici va ser ho sento molt, jo no estava en aquesta manifestació jo estava a casa preparant bombes Parlat també d'Estats de, Units jo crec que també estaria bé parlar del primer cotxe bomba no? escrit i era, va ser, sembla, un, un italian sembla que es deia Mario Buda, pot ser i després dels assassinats per part de l'estat de Sacco i Vanzetti, eh, aquest senyor va cargar un cotxe, un cotxe abans era un carruatge un cavall vull dir, no, encara no... I el va col·locar a bombes, i on el va ficar? Doncs pues on tindria que ser, quin, quin millor lloc que a Wall Street. A Wall Street va rebentar i... Eh, crec que no van haver-hi molts morts ens fa l'efecte, a part dels cavalls que em sembla que sí, que sí que la van dinyar però va, i aquest home el bo que va poder, o sigui no va ser detingut perquè era una cosa tan nova que jo crec que, que encara no, no estan ni preparats per això Y bueno, pues hasta ahí un momentico con las historias y no se preocupen que volvemos dentro de poco con más historias, con más balas perdudas cuando son las 8 y 40, 8 y media o algo así. De hoy lunes, 11 de marzo, sí, le pegué por fin 11 de marzo y pues nada, eso. Los dejamos con un poquito de música, esto es La Furia, luché contra la ley y ya nos vemos de aquí a poco con más balas perdudas. Y bueno, volvemos con más balas perdudas, eh, cuando es un poquito más tarde, del hace dos minutos y medio que nos hablamos. Y bueno, hoy hemos estado hablando de anécdotas, historias, batallitas de personas, colectivos, organizaciones, eh, historias cañeras, historias graciosas, historias con algún tipo de enseñanza, bueno, en general todas las historias deben dejar algún tipo de, de enseñanza, creo yo, y bueno, hemos estado hablando de fugas de prisiones, hemos estado hablando de quién inventó la cuestión de ponerle cargas explosivas a los coches, hemos estado hablando de Estados Unidos, de algunas historias que sucedieron en Estados Unidos, hemos estado hablando del movimiento 2 de junio y... Y bueno, ya que estábamos hablando hace un poco de Estados Unidos, con los mártires de Chicago, con el coche Buda y todo esto, pues ¿les parece si seguimos en Estados Unidos? Genial. Ah, sí, yo. Vale, eh, sí, pues eh, está la historia de, del capitán John Brown, por ejemplo. Eh, que bueno, aquí igual no es muy famoso, pero en Estados Unidos un poco sí. Eh... Más que nada igual la gente conoce indirectamente la historia de John Brown y conociendo a, a, a Henry David Thoreau. O sea, el, uh, no sé, o sea el, el, el que había escrito sobre la desobediencia civil, uh, que mucha gente de la desobediencia muchos pacifistas se, se apelan a, a los escritos de Thoreau. Pues pocos de ellos probablemente saben que Thoreau escribió un... ...una apología del Capitán John Brown... Eh, ...cuando estaba a punto de ser... Eh, ...ahorcado el John Brown... ...y, y esto... O sea, ...lo defendía... ...defendía sus acciones... ...o sea que el, el Capitán John Brown era un abolicionista blanco... ...que decidió pasar a las acciones... ...o sea que había... A, a, ...había visto que se hablaba mucho... ...pero que no se hacía mucho... Eh, ...y entonces... ...con poca gente... Se armó y, y fue liberando a esclavos en, en, en Kansas y en otras zonas del sur de Estados Unidos. Eh, consiguió hacerlo en muchas ocasión, ocasiones y, y fue buscado también por, por, bueno, por, la, por el estado porque había matado a algunos esclavistas. Y bueno... Llegó su detención en, en julio de 1859 cuando con solamente 20, 21 hombres, uh, cinco de los cuales negros, pues atacó una armería fe, federal uh, intentando apro apropiarse de las armas para distribuir entre los esclavos y, y bueno, lo que quería era que surgiera una insurrección en el sur. Uh, pues el, el levantamiento no salió para, para adelante eh, llegó la, el ejército y no consiguieron eh, fueron muy pocos los que consiguieron escaparse de las detenciones y de la matanza eh, a principios del um, o sea a principios de 1860 bueno, perdón, el 2 de diciembre de 1859 fue ahorcado Uh, y poco antes pues el toro había escrito es una apología diciendo que, eh, que el capitán john brown había sido más valiente que que muchas otros muchos otros abolicionistas y que había hecho algo de que era consecu consecuente no sé cómo se podía decir. Uh, entonces es interesante que esta historia no, se, no sale mucho cuando se habla de, de Turo y de la desobediencia civil, como tampoco sale la historia de Harriet Tubman que era una mujer negra esclava o sea, esclava hija de esclavos que de joven había, había sido maltratada varias veces por, uh, por los esclavistas y consiguió escaparse en un momento dado uh, pero no le bastó volvió para a su familia y de en adelante durante unos cuantos años uh, iba para adelante y para atrás uh, cogiendo a la gente por la noche especialmente y liberando a los esclavos y llevándolos a casas seguras y, a, y conduciendo hacia conduciendo a la gente hacia el norte uh, se dice que salvó más de 300 personas así 300 esclavos Eh, y bueno, también es una historia poco conocida, quizás porque era negra, quizás porque era mujer, quizás porque se escapó, quizás porque utilizaba las armas también para defenderse y así en adelante Creo que es bastante conocida después del movimiento, bueno, el poder negro, ¿no? que se tomaron bastante su filosofía después de crear, creo, Panteras Negras Era una de, de las bases ideológicas Y bueno, seguimos, si les parece, en el mismo continente, pero cambiamos de sitio. Y ahora que está de moda nuevamente poniéndose el tema este de las iniciativas legislativas populares, las ILPs y toda esta cosa que están nuevamente de moda o que vuelven a tomar fuerza o que se vuelven a escuchar por ahí, pues hay una historia de un intento de iniciativa popular llevada a cabo por una guerrilla en Colombia, eh, que básicamente la idea va de una especie de referéndum si se le puede llamar de alguna forma. Y la historia dice que hacia mediados de los 70 existía un presidente de la del sindicato de la patronal en Colombia, el señor José Raquel Mercado, conocido por ser un vendido, por ser un regalado, por ser un tipo corrupto, que además de que creía en el sindicalismo, pues no tenía el menor escrúpulo en vender a sus compañeros de lucha y en regalarse por cualquier taza de chocolate. Y pues este señor resulta que fue retenido por el M-19, guerrilla de la que hablamos hace un momentito, y esta gente del M-19 que retuvo a este José Raquel Mercado, presidente del sindicato de la patronal, eh fue objeto de una iniciativa popular, de un referéndum popular, por llamarlo de alguna forma. Se preguntarán ustedes qué tipo de referéndum popular. ¿Qué tipo de referéndum popular? Pues el tipo de referéndum popular lo que decía era que el M-19 le pidió a todo el mundo que estuviera interesado en decidir la suerte de este vendido, que escribieran en los baños, en los buses, en las paredes, en cualquier sitio, un sí o un no. Si queremos que siga vivo o no queremos que siga vivo y pusieron como plazo una máximo de dos semanas. Después de un exhaustivo de un exhaustivo conteo de votos, después de recorrer los miles de baños, buses, paredes y demás de distintas ciudades, por abrumadora mayoría ganó el no queremos que siga vivo. Y al cabo de dos semanas el señor José Raquel Mercado apareció muerto efectivamente en una zanja. Entonces es como una historia que habla un poco del de referéndum popular y todas estas historias, ahora que está de moda, los espacios consultivos y o participativos para transformar la ley. Sí, yo, bueno, em sembla recordar, ¿no?, que la M-19, además, va a tener en el momento del sur surgimiento una aparición estelar, ¿no?, bueno, bastante bastant sintomática y Pues sí, un poco de lo que habla aquí el señor Negra es, creo, la historia de cuando el M-19 saltó a la luz pública. Llevaban ya varios meses de preparación y coincidió con una agresiva campaña publicitaria que sacaron a relucir en los principales diarios de circulación nacional, en la que salían avisos publicitarios pagados en primera página que decían, cansados de lo mismo, ya viene M-19. Aburrido con las plagas, espere, M19, contra las ratas y los ladrones asegúrese, ya viene, M19. Y pues la gente se creó toda una campaña de expectativa en torno al M19 y se preguntaba a la gente ¿qué serán estos avisos? ¿Será de un plaguicida nuevo? ¿Será de un vaigón distinto? ¿Será un avión? ¿Será una bala? ¿Será Superman? No, era el M19 que tiempo después de que sacó estos anuncios en la prensa nacional, se robó la espada del libertador Simón Bolívar como acto simbólico para saltar a la luz pública y tiempo después se le robó al ejército colombiano 5.000 armas de un depósito de armas que tenían en la capital colombiana, pero eso hace ya parte de otra historia entonces, esa agresiva campaña publicitaria de esta gente, pues obviamente hace parte de las historias que traemos, pero no es la única en la que se han utilizado los medios de comunicación o que ha sido propia de lo que se llaman las guerrillas de la comunicación, ¿verdad? Sí, bueno, a nivel de guerrilla de comunicación hay muchas acciones simbólicas ¿no? que tienen esta fuerza del simbolismo, ¿no? I per exemple, ehm, um, bueno, per exemple que hi havia un altre grup d'agitació armada durant els anys 70, que ha sorgit sobretot arrel de l'afusellament de Salvador Puig Antich i que intentà per als afusellaments de dos altres ex membres del Mil que van ser l'Oriol Soleix Sogranyes i un altre membre de, de l'ex l'exmil no? amb els del franquisme i que van dur a terme tot accions propagandístiques i per intentar, pues, en primer lloc, salvar la vida d'aquestes persones que, que previsiblement serin condemnades a mort i per altra banda també van, volien fer accions propagandístiques en contra no només del règim franquista sinó del sistema capitalista. No? I una d'aquestes accions originals que es va dur a terme va ser Uh, concretament a França uh, al, al Museu de Cera de, de, de Gravin que veient el paper que va tenir ja el, el, principe, ai, el, el el llavors Príncipe de Bourbon, el Borbón l'actual rei d'Espanya no? uh, en el paper de la transició ja que era el, el relleu aquest que es va dur a terme durant la transició i tot això, van, van decidir uh, tallar el, el cap de, del Borbó del Museu de Cera d'aquesta ciutat de França Parlant de museus de cera, em sembla que fa uns anys va passar sembla el Museu de Cera d'Alemanya, poder pot ser de Berlín o no sé quina ciutat, quan, quan un expolia, quan un policia que va deixar de serho tras una manifestació de l'u de maig va anar i va golpejar el cap de ho no sé, bueno, van fer fora de policia per golpejar el cap d'una figura de cera que era que, bueno, que después, vejando de la brutalidad policial, es va a pasar a la otra banda. Y, bueno, juntando un poco historias de estas de guerrilla de la comunicación con guerrillas centroamericanas de los 80 y toda esta historia, pues se nos vienen ahora la memoria, o se me vienen ahora la memoria, un par de historias del fascismo, Frente Sandinista para la Liberación Nacional, en la cual en una de ellas es conocida la radio Venceremos, a nivel, no sé si mundial, pero por lo menos latinoamericano sí, es reconocida la radio Venceremos, que era el nombre que tenía la radio de esta guerrilla, de este frente guerrillero, eh, una radio de contrainformación, de propaganda de, de esta guerrilla, y dentro de ello me acuerdo de la historia del caballo de Troya, que fue como llamaron al operativo que realizaron para matar a ah, no me acuerdo quién ustedes se acuerdan a quién querían matar ah, no. Augusto, eh, al general Augusto Monterroso. Al general Augusto Monterroso por aquí nos sopla un colaborador asistente anónimo que ha venido hoy a vernos al estudio de Radio Bala y este que, que ellos tenían un emisor que llamaban el Vikingo, ¿verdad? Los de Radio Venceremos. Cabal. Y Y este emisor, este viguingo, varias veces el ejército salvadoreño había estado detrás de conseguirlo porque decían que si dejaban sin este emisor a la gente de Radio Venceremos pues les quitarían una de sus más grandes armas que era la radio y la oportunidad de contrainformar y la oportunidad de hacerse propaganda obviamente ellos mismos también pero fue una especie de caballo de Troya esta historia, según me acuerdo, porque creo que dejaron voluntariamente que el ejército pensara que había tomado este emisor llamado el vikingo, y luego, ¿qué fue lo que pasó? Creo que involucra un avión y bueno, cosas de este una estilo. una deserción, una deserción programada, en la que permitieron que tres miembros de la guerrilla desertaran y fueran hacia los campamentos militares. El general era una persona... ...que le encantaba aparecer ante las cámaras... Fetichista. ...y le dijeron, le dijeron... que ellos... Eh, ...sabían dónde estaba la ubicación de la radio... ...en efecto... ...había una radio que estaba allí... ...pero una radio en, en mal estado... ...que había sido previamente preparada... ...con una carga... Una sorpresita, ...una sorpresita adentro... ...el caballo de Troya... ...¿quién iba a ir? Pues... ...el general Augusto Monterroso... ...asesino de 600 campesinas... ...de 600 campesinos en los territorios salvadoreños, fue así que llegan en helicóptero, anuncian que han logrado la victoria de encontrar el transmisor principal, es así que se, se lían a tiros, van en retirada, dejan la radio abandonada y la están cargando para llevarla a San Salvador y hacer todo el espectáculo mediático, cuando le dan el bonito anuncio del regalo que le han dado Y bueno, ya lo demás es historia, los bigotes y todo lo que pudo haber quedado del señor. Pues resulta que este caballo de Troya, este falso emisor vikingo que habían dejado cogerse, era, además de la sorpresita que tenía adentro, tenía un medidor de altura que a lo que superaba X cantidad de metros de altura, explotaba. Y pues bueno, eso es un verdadero caballo de Troya, no como otros caballos de Troya por ahí de hoy en día. Entonces, pues bueno, esa es una de las historias de Radio Venceremos. La otra historia que quería contarles del Frente Sandinista es un momento en el que ellos se encuentran supremamente asediados por la contrapagada por los gringos, por los paramilitares, por la derecha en armas, por el ejército irregular financiado por los gringos y les han cortado a tal punto las comunicaciones que ellos ya saben que todo lo que digan o hablen en sus comunicaciones internas está escuchado y decodificado por los gringos y y la derecha salvadoreña y sencillamente en este punto se dan cuenta de que pueden utilizar los alambres de púas de las miles de alambradas de cercas que hay en el campo del Salvador como medio canal de comunicación y a través de estos de estos alambres transmitir sus comunicaciones no sé cuánto tiempo se demoró el ejército en darse cuenta de que estaban haciendo esto o si alguna vez se dieron cuenta o después fue que les contaron que hacían eso pero bueno, es otro ejemplo Como cinco años me sopla aquí nuestro colaborador anónimo que esto pasó. Bueno, si os parece bien podemos seguir un, con una cantencita que ya vamos un rato aquí hablando y nada, volvemos ya con balas pardudas. Estamos en el amor, deséchala. Porque contigo no vuelvo amor, no vuelvo no. Es que tu lado tan no calientas ni siquiera el sol. Hasta risa me das. No me provocas, ya no me altera. si es que tú piensas que mal estás. Hasta risa me das. Cuando delante Algunos hombres tú coqueteas por provocar Es que esos celos de pronto en mí Eso no va a pasar Y si aún vuelves una esperanza Desechala Porque contigo no vuelvo amor Oye no vuelvo no Anda bajándote de esa nube Que tú no me vas Hasta risa me das Meda. La nos da aquí también a nosotros hablando con los micros fuera del aire, recordándonos y compartiendo todas estas historias que llevamos acá ya casi una hora o como una hora ya pasadita de historias. Y pues bueno, seguimos con más balas perdudas cuando ya es como una hora más tarde de cuando empezamos el programa. Y ya saben, hoy martes, lunes, 11 de marzo de este año, estamos en vivo. O sea que ya saben que si es lunes, 11 de marzo y son como las 9, pues va en vivo y si no, pues no. Y hoy estamos hablando de historias, anécdotas, batallitas de individuos, individualidades, colectivos, organizaciones que son graciosas, que han sido cañeras, que han dejado algún tipo de aprendizaje en especial y pues no sé, nos hemos dado un vuelto por distintos lugares del planeta, hemos contado historias de la guerrilla de la comunicación, hemos contado historias de atentados, hemos contado historias de coches con cargas explosivas, hemos contado historias de fugas de prisiones, hemos contado historias de referéndums populares y muchísimas más cosas. Pero bueno, creo que ahora vamos a hablar un poquitico de un viaje que se hicieron unos famosísimos anarquistas de por aquí hace ya más de un siglo, y, o un siglo más o menos, ya casi, y fue por eso por allá, por las Américas. Pues para enyaçar una mica, ¿no?, de que el charco, ¿no?, que le diuen, pues que va a pasar que um, el Durruti per alliberar els seus companys empresonats, necessitava doncs, diners. I no, no els podia treure, ja veient que aquí estava totalment controlat, doncs, va dir, bueno, anem a fer les Amèriques. I passant al Txarco, va estar doncs, fent un recorregut, no?, una ruta, per sembla, bueno, per va varios països de Sud-amèrica. Crec que on van passar més va ser poder Argentina, Uruguai, Uruguay, sobretot, México, Uruguai. Cuba i va anar expropiant, que era doncs, atracant bancs, quan, abans que no, no era tan conegut, i per poder alliberar doncs, els seus companys d'aquí. I crec que així ens va poder tornar, bueno, ben cargadet de dòlars i amb bons dividendos per poder eh, poder continuar aquesta lluita. De hecho hay un libro que se llama Arcángeles, escrito por un mexicano llamado Paco Ignacio Taibo II, donde se relata una de las historias que relata, es la historia de Urruti y Ascaso, en esta travesía y de las miles de pistas que tenía la policía, no sé si cubana o mexicana, en torno a uno de estos atracos. Obviamente no pillaron un cromo de lo que iba pasando. I, bé, us estareu preguntant que accions d'aquestes només han passat a altres països, no? perquè hem estat parlant l'any de l'Electo en Amèrica, que és Alemanya, que és Estats Units, no? però també hi ha hagut moltes històries que han passat aquí. Però just abans de començar per explicar aquestes històries em permetré luxe de dir un parell d'historiades més. No? Una té veure, bàsicament, també tornem als anys de plom dels anys 60 i 70, en l'època de la RAF, en què una de les accions propagandístiques que van fer va ser un petit segrest d'un empresari d'una fàbrica i el van deixar a l'hora de punta de, de, de, del dia en el què els treballadors sortien de treballar i entraven en un altre torn, el van deixar ja exposats amb els, exposats amb els pantalons abaixats com a forma d'escarni públic per la seva brillant idea d'intentar despedir molts treballadors i treballadores. Això també, també ha passat aquí, crec que a l'època dels maquis, crec que va ser al Caracremada, en una colònia aquesta de l'Alt Llobregat, quan va agafar l'amo i el va fer passejar pels, davant dels seus treballadors, doncs només en cal calçotets perquè veiessin que realment d'amo, vull dir, d'amo i de senyor no ve de mena, no, vull dir, un escarni públic total. Eh? I, bueno, a mi se m'acudeix una última batalleta, ara, per explicar, no. Aquesta de veure amb les lluites de la Val de Susa, les lluites en contra del tren d'alta velocitat, que han saltat a la pàgina internacional per, per la gran combativitat que hi ha hagut en aquesta zona per oposar se a aquesta barració, que és el tren d'alta velocitat, i que, bueno, una de les formes que veia que, que, que estava aconseguint guanyar terreny la policia, després la eh, norma de resistència a la població, no, era l'utilització d'helicòpters per poder-se desplaçar fins allà. Fins que un fantàstic dia, algun dels tants anònims eh, solidaris amb la lluita contra Valdeçusa se li va acudir la fantàstica idea de, de, de crear uns petits clausaris estàtics i cada cop que s'apropava un helicòpter el feien acostar cap a les hèlises de l'helicòpter perquè si s'asseguessin d'allunyar i no poguessin aterrissar en, en tot el que suposava. Y también parece que se han utilizado fuegos artificiales també, de la mateixa manera, de i de fet, sembla que els helicòpteros es piren ràpidament. I, bé, ara sí que podríem passar a explicar algunes de les batallades que han tingut més a prop per aquí, per Barcelona i tot això. Una crec que té algun tipus de relació amb l'antic president de la Generalitat, Jordi Pujol? Crec que aquest antic se pues, li va tapiar la seva segona residència pues, per en lluita contra l'especulació immobiliària, ja que aquesta gent no, no tenen només un habitatge crec que la lluita va ser que quan aquest personatge arribés a casa seva se la trobés tapiada com tantes i tantes ocupes. Aquesta va ser una miqueta la idea, no? Eh, també parlar, per exemple, de, de, del fòrum del 2004 a les cultures el famós fòrum aquest que van intentar vendre com un fenomen intercultural, d'intercanvi, i tot això però que no amagava altra cosa que especulació, que el finançament d'empreses multinacionals eh, relacionades directament amb moltíssimes crims contra la humanitat i contra, i contra les poblacions de varis països. I bueno, durant la inauguració de, de, del Fórum de les Cultures, que es va dur a terme a l'estadi olímpic, hi va haver una acció molt enginyosa que va consistir bàsicament en què eh, cinc persones es van infiltrar com a col·laboradors eh, voluntaris en, en la venda del, del Front de les Cultures i van canviar totes les papeletes que havien de permetre un mosaic en el que posés Fórum de les Cultures 2004 i en lloc d'això pues, eh, van posar tot de papeletes canviant-les eh, en les que va sortir un gran símbol ocupat. Va ser una acció bastant ingeniosa i que, que, que els mitjans de comunicació van intentar amagar al màxim. Posteriorment això, sis, sis manifestants més, es van despenjar per, amb, cordes, amb cordes i tot això, i llavors ja sí que va ser impossible per la televisió amagar aquesta acció propagandística i el que van fer va ser un apagó i van tallar la transmissió en directe de, de l'event lo que nunca pasa en Radio Bala y es que se nos caiga el satélite o se caiga el directo esas cosas de la censura disfrazada pero bueno, ahora que el señor Negra habla de este grandiosísimo fórum del Maresma creo que eso, de las Por culturas todo. y de toda esta historia disfrazada de multiculti pues también a mí se me viene a la mente otra cosita que pasó durante ese fórum y es que en alguno de los momentos en que ya estaban bastante sobre aviso de que Había mucha gente inconforme con este fórum, con esta limpieza de cara que estaban haciendo, a nombre de lo multiculti y todas estas historias, pues esperaban que hubiera muchísima protesta, que hubiera muchísima movilización por parte de la gente y pues bloquearon, blindaron prácticamente todas las entradas a este fórum sin pensar que podrían hacer la de... ¿cuál fue el que les hizo a esta los romanos? Un general por allá hace no sé cuántos siglos que, que les llegó con elefantes. Aníbal. Ese otro que les llegó por donde no esperaban. Pues esto tiene que ver un poquito con lo mismo. Se taparon todas las vías de acceso, blindaron y casi que militarizaron, me imagino, todos los accesos terrestres, pero nunca pensaron que la peña se organizara para construir sus pateras y después de dos horas de estar remando por el mar, les llegaran vía marítima, entraran al foro y empezaran ahí a repartir octavillas y obviamente pues a movilizarse y a protestar. Entonces, pues, ahí, ahí está también esta otra anécdota de lo que fue este grandiosísimo fórum de las culturas. I a mí, bueno, que hagi un lloc també a Barcelona capital, se m'acudeix una altra història bastant brillant, no?, que va ser el canvi de la bandera espanyola al, al, al Parlament de Catalunya per, a, a, per, per on s'hi vol ocupar. Aquesta acció es va dur a terme de manera que dues persones van van jugar el joc de fer veure que es volien una entrevista amb iniciativa per Catalunya als Verds per presentar-los una proposta i després de la reunió que tenia lloc al mateix palau no? pues van, van anar cap al, cap al terrat de la, del Parlament i van canviar la bandereta. I bé, ara que hablamos de disfraces o assumir roles o coses per posar-se en lloc on no seria gaire fàcil entrar pues se me viene a mi a la memoria una historia del movimiento estudiantil de las universidades públicas en cualquier país de Latinoamérica hace ya algunos años y se estaba realizando por aquellos días una toma a un hospital universitario porque como ya es costumbre pues no había pasta para mantener el uni hospital universitario que era donde iba la mayoría de la gente sin pasta y lo estaban a punto de cerrar luego hubo una toma ...de estudiantes y de personas que trabajaban en este hospital para impedirlo... ...y ya después de unas cuantas semanas de estar dentro de la toma... ...pues estaba bastante complicado el tema de meter comida... ...de darle comida a la gente que estaba sosteniendo y resistiendo en la toma... y ...porque básicamente también estaba militarizado... ...todos los accesos a este hospital... ...así que la gente de este movimiento estudiantil... ...pues, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a dar vueltas alrededor del hospital en cuestión... ...y se dieron cuenta de que una de las paredes traseras del hospital... ...limitaba contra una casa de unos vecinos del barrio que estaba al lado... ...un barrio con una tradición popular bastante fuerte... ...y ni cortos ni perezosos decidieron organizar una fiesta... ...en la casa que daba contra esta pared del hospital... ...¿para qué organizaron la fiesta? seguramente se preguntarán ustedes... ...para más señas fue un matrimonio lo que organizaron... ...un matrimonio de mentiras... ...con gente disfrazada que iba a un matrimonio llevando regalos... ¿Para qué esto? Para que dentro de los regalos fuera toda la comida para que pudieran aguantar y resistir dentro del hospital con la toma otro par de meses más. Luego fue una fiesta increíble con muchos y muchas invitados e invitadas, con muchísimos regalos y al final se pudo ingresar la comida a este hospital y mantener la toma y continuar resistiendo con esta, con, con esta lucha. Bé, si us sembla bé, posem l'última cançó ja a la nit, recordar, bueno, no només ens quedarem aquí, també han passat coses aquí a Manresa que també són, són dignes d'explicar, potser, no? I deixem després d'aquesta cançó pues, espai per, per parlar de Manresa algunes accions que s'han fet i també per, per, com no, parlar del nostre espai específic de record, de memòria i tot això. Rapeo como hablo, hablo como siento, por esa a veces peco, de brusco, de violento Emociones tantas dentro, por momentos faltas de comportamiento Mejorar lo intento, no soy de hielo, ni lo deseo y huesos con mis defectos y canteos algún día molaría saltarse la piedra de momento me contento con sacudirme la tierra mientras pienso en lo vivido escucho los aullidos que jamás he visto un lobo pero nunca los olvido corre por mi cuerpo una energía muy intensa Llevo una vida rana, chico, pero me compensa Sobrevivo en Madrid, desprecio el espíritu pero abro un recuerdo en mi memoria para Paco Ortiz Un ejemplo de valor y de entereza Porque fue un luchador de los pies a la cabeza Como tantos otros que nos salen en las fotos Pero que llevamos dentro cada día con nosotros Aquí hay una guerra, tú ponte como quieras Te suena exagerado, pero es así de veras Son tantas las cosas que rondan por mi mente Que no hay tiempo que perder doy un paso al frente por un camino que no sé bien dónde va y al que solo le pido que no tenga vuelta atrás fuerza y decisión de que duda roncha Métete donde te que pare a sucia lonchas la vida en crudo nutre más yo lo creo por eso un diaman de todas las drogas a paseo y paso de caretas y de bailes de disfraces nos vemos en tres semanas me cuentas cómo estás sido lo que haces Vivo en un entorno hostil para las relaciones El tiempo y el espacio enfrían los corazones Desde esta ciudad no se ven las estrellas Pateo la avenida, pienso en pellas Aceras solitarias me dijeron más que muchos charlatanes Esciplico las ideas, no los panes Madre cualquiera asumirás que soy de esta manera que lo que pienso y hago no es por moda pasajera, que tengo 27, cuatro cosas claras y por ellas a machete donde sea doy la cara y si algún día me la parte mala suerte, nadie es siempre fuerte, pero ir de víctima no va a ayudarte, trae un llamamiento a la autoestima, que creas en tu potencial y que lo exprimas una vida o un disparo, sin reparos con descaros, si renuncias a ti mismo lo vas a pagar muy caro pasa de paraísos, todo está aquí abajo le ganas, escribe tu guión cada semana 10folía yeah, Toit 2011, mando un beso para Desfa, para los puntos de fuga, aquí en Bóstoles grabando mando también un abrazo, salud y fuerza para los amigos, compañeros y familiares de Andrés del Gueto honor, memoria, dignidad y respeto Bastante respeto aquí en Radio Bala, aquí en Balas Perdudas, hoy cuando son como las nueve y cuarto seguimos con más Balas Perdudas, hoy hemos estado muy muy muy bien aquí, muy a gusto, hablando de historias, batallitas, hablando de lo que han hecho individualidades, colectivos, organizaciones, agrupaciones... Eh, historias que tienen que ver con comunicación con contracomunicación con contrainformación, historias de fugas historias de atentados de atentados fallidos de no tan fallidos historias que tienen que ver con el fútbol con el tenis, con el deporte con viajes y bueno Estábamos ahora último, antes de salir un ratico con Folietroa, estábamos por los lados de Barcelona y creo que ahora ya después de Barcelona aterrizamos justo ya aquí en la comarca, en el Valles. Aquí a, les, a la setena regió. Llavors, crec que tampoc no s'ha anat tan lluny per per fer unes accions i creem a la gent no? de la participació imaginativa tal col·lectiva individual per poder fer propostes esdeveniments i una acció directa totalment contra el que tu creguis necessari i el que tu creguis necessari. Crec que unes d'aquestes bastant importants va ser quan un grup de 15 persones crec que es van acostar sobre el carrer de la Mel, que allà havia una immobiliària, i quan sis d'ells es van identificar com a policies i van portar una ordre de desallotjament, i aquesta immobiliària, doncs sí, sí, crec que s'ho va creure totalment. No, no s'ho va acabar de creure, em sembla, però, però sí que van acabar desallotjant la immobiliària les mateixes 15 persones treint totes les coses que havia entre l'immoble al carrer, no? <ríe> va ser una acció bastant divertida Ara que parlem del tema de també i que té veure amb les immobiliàries que el centre social ocupat Neves Tardes que era un, el primer centre social que va haver aquí a la ciutat i va haver una acció bastant enginyosa que consistia en que una immobiliària de a Manresa eh, volia posar a la venda aquest centre social Llavors el que van fer els membres d'aquest col·lectiu va ser amb eh, Uh, envia una persona que es va mostrar com a interessada per poder comprar aquesta casa i es va disfraçar amb les seves millors gales i, i sí, van quedar un dia per anar a veure la casa amb la propietària, no? Ai, amb, amb la propietària, que en aquest cas era la immobiliària. I un cop es van a, a apropar ja a Navastardes, es van trobar amb un grup d'una vintena de persones que li deia de tota la senyora aquesta que es va morir del susto i que va, i que va demanar 10.000 vegades entre risses i tot això disculpes a, a, a, a la suposada compradora quan en realitat era una amiga tots i totes nosaltres. <ríe> va ser una acció bastant divertida que, a més a més, va aconseguir el seu objectiu perquè, posteriorment, aquesta immobiliària va es va decidir vendre el seu immoble per no posar-se en problemes. Y bueno, creo que también yo me acuerdo por ahí que alguna vez me contaron de una historia aquí también en Manresa, de algún acto muy especial que había, no me acuerdo quién venía, que inauguraba o quién venía para la inauguración de qué o algo así, con una grandiosísima transmisión en directo por televisión, era exactament una cabalgada dels Reis que es fa cada any per TV3 i aquell any tocava que fos a Montresa, no? I durant, va, el... bueno, era la retransmissió en directa, hi havia molt bombo, però havia estat un any molt marcat per la repressió. Y vale, creo que cualquier cosa que se intentara hacer iba a ser víctima de el apagón del que ya hablamos hace un rato por otro medio de comunicación o se iba a caer el satélite o la señal se iba a interrumpir o algo por el estilo, pero esta vez creo que no fue así porque había un equipo de gente bastante organizada con una genial idea que incluía globos. Era precisament la idea de, per per intentar evitar al màxim pues, que no estallés aquesta missió directa de TV3 del tema pues, es va enginiar la idea de, de, de fer pujar amb globus una pancarta on el que posava prou repressió els moviments socials i, i hi havia una persona connectada amb tots els plans de televisió per telèfon que anava mirant la televisió en directe i anava dient per on s'havien de moure les persones amb la pancarta amb globus de manera que al final no van poder evitar i es van haver de menjar a part del raïs amb tota la la fantàstica Navidad, pues, es van haver de menjar aquesta acció original. També en ve el cap una última acció propagandística abans de passar-ne a una altra, i va ser precisament també durant la fira medieval de a Manresa, eh, en el moment fantàstic en el què entrava el bisbe a la l'Ajuntament de, de Manresa i tot això, en aquells moments s'estava fent unes rehabilitacions amb una grua eh, bastant alta eh, davant de l'Ajuntament de Manresa. I es va aprofitar aquest fantàstic moment per per per despenjar una pancarta que es va veure molt i va crear molta controvèrsia en solidaritat amb el Juan i la Nuri, que eren dos companys anarquistes presos. Hi ha altra història ¿no? Me parece de, de la ocupación esa que hablamos antes. Sí, de Neves Tardes, el día de la Eso, seva no? ocupació sí. que, que llegaron los maderos i pues, se ve sí, que... Sí, és una historia molt graciosa perquè també, bueno, uh, i que tindrà molt a veure, jo crec, amb, amb la recuperació de la memòria històrica real que farem avui, ¿no?, és que els Mossos no són ni ni són unes brillants persones, sinó que el Diego es va ocupant a les tardes, ells mateixos van, uh, bueno, van arribar allà, l'ocupació no era una cosa que estigués gens extesa en aquell moment, i ells acabaven d'entrar i ni tan sols sabien com havien de procedir van acabar a les, a les ocupants que era el, procedi el procediment que havien de seguir. Era una mica para mostrar la seva estupidez. Seguro no habían visto el manual para cómo actuar. <ríe> Pero bueno, eh, y creo que con esto ha llegado el momento, por todas y todos esperados siempre que estamos en este las perdudas, y el espacio al que ya los tenemos acostumbrados desde que empezó este nuevo año, este 2013, el espacio Memoria para la Píldora, Píldora para la Memoria, Recordando el Ayer, el Pasado en Presente, Recordar es Vivir, o como ustedes quieran llamarlo y les dé la gana, un espacio para la memoria. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar... Especialmente de una cuestión que encontramos o que salió por ahí alguna vez el año pasado en una revista de la Scotland Yard, es decir, del Departamento de Policía Británico, hacia el mes de marzo del 2012 y que habla básicamente de control social, de tecnología, como son las cámaras y, pues bueno, de persecuciones y control social. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos sale el espacio para la memoria esta vez. Y pues esta historia tiene como protagonistas a dos personas miembros del grandiosísimo cuerpo de policía de la Scotland Yard no sabemos sus nombres, no es para proteger sus identidades, ni mucho menos, porque si los supiéramos aquí los daríamos al aire con nombres, apellidos y hasta número de DNI, pero desafortunadamente no los dieron ellos, así que vamos a llamarlos, por llamarlos de cualquier forma, Sherlock y Watson. Entonces, la historia empieza más o menos eh, hacia marzo del año pasado, cuando... Sherlock se dio como voluntario Sherlock era un oficial de policía que en sus horas libres perseguía ladrones y se dio como voluntario en sus horas libres para hacer un ejercicio de caza a un ladrón ¿Por qué? Porque básicamente en el centro de Londres en esa época se habían venido registrando una serie de robos en diferentes tiendas y esto tenía muy preocupados a los comerciantes capitalistas de esta ciudad. Así que dentro de la Scotland Yard se dio todo un operativo para perseguir y encontrar a estos ladrones. Sherlock se había propuesto, como buen policía proactivo y dispuesto a solucionar este tipo de situaciones, a resolver esta cosa y una tarde, en sus horas libres, no pagadas, obviamente, Dijo, vale, me voy a disfrazar de paisano y voy a darme una vuelta por el centro de la ciudad, porque justo Watson, que está en el centro de comando desde las miles de miles de cámaras que tienen en Londres, me acaba de decir que puede que haya algo. Y obviamente Sherlock salió rápido y presuroso a la dirección donde le decía Watson que podría encontrarse algún sospechoso. ¿Cuál sería la sorpresa de Sherlock al llegar a este sitio que le había dicho Watson y darse cuenta por lo que le decía Watson por el comunicador interno, por el comunicador que tenía en su oreja, que en ese mismo lugar se encontraba el ladrón o un sospechoso merodeando, justo al mismo momento en el que él había llegado? Sherlock, raudo y presuroso, sale a la casa de esta sombra del ladrón... ...con toda la intención de cazarlo. 20 minutos después, y varios intentos de cazar al ladrón... ...termina dándose cuenta Sherlock de que una vez que siempre que llegaba a algún sitio... Ahí también se encontraba el sospechoso y ahí mismo le decía Watson que lo tenía pero nunca lograba dar con él. Parece que el ladrón era también bastante bueno escabulléndose de las fuerzas de Sherlock y Watson. Así que en este momento, después de, no sé, 20 minutos, 40 minutos de estar en este juego del gato y el ratón en donde llegaba Sherlock, estaba el sospechoso cuando se iba Sherlock, se iba el sospechoso Sherlock y Watson se dan cuenta de que realmente Sherlock se estaba persiguiendo a sí mismo y que Watson desde el centro de comando no ha no había hecho nada distinto a ponerlo a pasear de tienda en tienda persiguiendo a su sombra. Eh, como les digo... Esta cuestión no es inventada, salió en una revista de circulación interna de la Scotland Yard, en una revista de la Scotland Yard el año pasado, y no ha sido nuestra intención llamarlos Sherlock y Watson porque sí, a este nuevo Sherlock y a este nuevo Watson, sino que si tuviéramos sus nombres, eh, sus años, el nombre de sus familias y todo, aquí se los contaríamos, pero bueno, desafortunadamente no salía este tipo de información. Es el espacio para la memoria, para la memoria reciente, y como decíamos hace un rato, es para tener en cuenta que esta gente también la caga, también se van de la olla, también no pillan un cromo a veces. Entonces, pues bueno, ese fue el espacio para la memoria y esperamos que por lo menos haya sido de y se hayan reído un poquitito con esta historia. Eh, y bueno, los dejamos, no sé ahora, después de la grandiosísima historia de Sherlock y Watson Con una última canción y creo que ya volvemos con la recta final de Más Balas Perdudas. Hoy, historias, batallitas, individualidades, colectivos, risa, graciosos, cañeras, ya volvemos. <música> Es, eh, fue, esa fue el luna roya eh, famas a temps la canción que acabamos de escuchar acá en balas perdudas hoy cuando llevamos como una hora y media de programa una hora y media de batallitas, de historias de anécdotas nos hemos dado un champú bastante interesante bastante molón diría yo hemos saltado por varios continentes Hemos hablado de distintas historias, hemos hablado de deporte, de contracomunicación, de fugas, de cárceles. Hemos hablado de caballos de Troya, hemos hablado de disfraces, hemos hablado de la honestidad. <risa> Mejor dicho, hemos hablado de bastantes y de muchas y diferentes historias. Eh, creo que ya estamos en la recta final del Balas Perdudas de hoy. Lunes 11 de marzo, y pues bueno, no sé si quieran invitarnos a algo o agregar algo, nuestros contertulianos de siempre. Sí, este fin de, o sea, el viernes y el sábado, y creo también el domingo, eh, hay un encuentro del libro Anarquista en Zaragoza. Eh, muchos más detalles no, no los conozco, pero buscando en Google, con Encuentro Anarquista Zaragoza, ya se encuentra una página con mucha información y que cuenta todos los libros que se van a presentar y los debates. Y a sí. propósito de libros... A propósito de libros, qué bueno que el señor Atopos toca el tema, porque muchas de las historias, la gran mayoría de las historias que les hemos contado hoy, no nos las hemos inventado... ¿Y dónde fue que las encontramos? Las encontramos en distintos libros, libros como El Coche de Buda, libros como el, La Historia del Movimiento 2 de Junio, Los Rebeldes del Hachís, libros como La Autobiografía de un Irreductible de Claudio Lavazza, libros como... Las mil y una historias de Radio Venceremos. Y anarquistas expropiadores. Los anarquistas expropiadores también. Y pues miles y millones de todos estos libros con mucha Arcángeles 2, por ejemplo, también. Miles de libros, millones de libros con todas estas historias. ¿Los podrán encontrar dos ustedes dónde? En la distri. En la distri, sí señor, como dice el señor Blau. ¿Y la distri alguien sabe ¿Dónde queda? Como que hay millones de libros, ¿dónde estará mejor que...? En el Carrer de las Escodinas número 11... Y la distri que está en el carrer de las escodinas número 11, usualmente suele abrir los viernes en la tarde, pero no se vayan a pasar por la tarde tipo 3 de la tarde, no, no, no, eso todavía es mediodía. Pásense después de las 5, 5 y media, que ahí la distri está abierta generalmente hasta las 8, o 8 y media si pasa alguna cosa increíble o, no, o la gente que está ahí se la está pasando muy bien. Entonces ya saben, libros con muchas de estas anécdotas y muchas de estas historias en la distri. Y pues bueno, gente, de mi parte ha sido un gustazo, un placer compartir con ustedes todas estas historias de hoy. Me la he pasado realmente bueno. Muchísimas gracias a todos los contertulianos. Buenas noches. Y pues eso, ya sabe, gente, la próxima vez que una bala perduda suene, pónganle atención. A lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y hasta una próxima. en directa contrainformava. Tales perdudes. Catúlies debats i entrevistes per l'anarquia. Tales perdudes, al final la voluntaria.